Bueno, mira, me parece que eh, en líneas generales el, el movimiento feminista argentino con todas sus, sus expresiones y variantes, digamos, eh, hemos recibido con, con mucha alegría eh, este paso importantísimo que dio el Ejecutivo y que por otro lado también estaba, era una deuda muy pendiente, ¿no? Eh, el contexto de la pandemia por supuesto retrasó y postergó muchísimas cosas de carácter importantísimo, pero este proyecto tenía un significado y un peso muy importante eh, para el feminismo en general y para las bases también de, de la militancia, digamos, nacional y popular, ¿no? Entonces eh, creo que primero que nada hay que celebrar que se haya cumplido la promesa eh, y que claramente el hecho de enviar un proyecto y que el presidente además lo haya hecho eh, expresándose de manera pública, digo, no solo que con el titular de, de la noticia de que se envió el proyecto y nada más, eh, también es, es un gesto muy importante porque habla de la voluntad política, digamos, de que esto finalmente sea ley, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un, un juego discursivo, en primer lugar, que me parece bastante eh, falaz, y que muchos sectores o grandes sectores, digamos, de nuestra sociedad nos tienen bastante acostumbrados a todo todos, que es como plantear dicotomías y confrontaciones entre cuestiones que parecieran siempre estar jerarquizadas, ¿no? Donde hay cosas que eh, son más importantes que otras, como hemos vivido, por ejemplo, los primeros meses de la pandemia con, con toda esta... esta confrontación precisamente entre salud y economía, etcétera, todo esto que ya, que ya sabemos. A mí me parece que eh, hay que entender que el tema del aborto es un tema principalmente y fundamentalmente de salud pública y que tiene eh, una estrecha relación con eh, esto que nos sorprendió a todos, que es estar viviendo una pandemia, eh, porque precisamente se puso... ...sobre el tapete y se trajo, se trajo digamos, a, a, al debate público, a la conversación pública... ...el estado de nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, eh, creo que precisamente es el momento, es el momento porque si estamos revisando... ...desde las políticas públicas y desde la gestión eh, de un gobierno que acaba de cumplir escasamente un año... Eh, ...si estamos revisando nuestro sistema de salud, tenemos por fuerza que incluir el tema del aborto porque, como te decía, es un tema de salud pública que va más allá de discusiones quizás de hilado más fino o de otra índole que puede ser las cuestiones de género, el feminismo, etcétera Es como, creo que uno de los desafíos del movimiento feminista es precisamente desactivar estas dicotomías que en realidad son falaces, ¿no? Como, no, yo creo que no, hay que tratar de correrse un poco de de este tipo de debates en donde nos enfrentan eh, con situaciones que parecieran más importantes cuando en realidad todo es importante, no, Hay, eh, no creo que ahí realmente quepa una jerarquización en este sentido. ¿no? Mira, eh, la, la discusión parlamentaria es eh, bastante compleja y, y lamentablemente desconocida para para gran parte de nuestra sociedad y creo que ahí hay otra deuda también por saldar. En ese sentido eh, te diría que yo creo que eh, hemos criticado, eh, incluso desde, desde los espacios digamos, que apoyamos al gobierno, hemos criticado esto que te decía antes de eh, haber retrasado el envío del proyecto, pero por otro lado eso también tiene otra cara, de la que también habló Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica, que es una de las autoras de este proyecto que envió el Ejecutivo, eh, que tiene que ver con el hecho de que hoy hay un estado de situación que es muchísimo más favorable de lo que fue hace dos años, cuando en realidad digamos, ya quedó claro que el, que el gesto del macrismo hace dos años fue simplemente... Eh, hablar del tema, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de voluntad política para que realmente la ley saliera, ¿no? No hicieron eh, ningún esfuerzo en el sentido ni parlamentario ni político para que realmente se aprobara la ley. Me parece que la gran diferencia, menos del poroteo y, y de que hoy sabemos que en diputados eh, lo más probable es que salga sin problema y que la lucha en realidad sigue estando en, en la Cámara de Senadores, eh, pero creo que hoy hay una voluntad política eh, explícita porque, porque es una bandera, digamos, que forma parte de, eh, del, del ideario y del esquema eh, sociopolítico que representa este gobierno, ¿no? Que es básicamente la ampliación de derechos y, y saldar una deuda con las personas gestantes y las mujeres eh, que es histórica y que viene desde 1921, ¿no? Entonces me parece que La gran diferencia es esa, que es una cuestión mucho más eh, política, si se quiere, que de otra índole. Eh, me parece que lo, lo más importante, lo fundamental, es eh, transmitir de manera correcta, no solo por la letra de la ley, digamos, una vez que esté publicado en el boletín oficial, por, por el procedimiento, eh, pero transmitir de manera correcta que estamos hablando principalmente de la despenalización, es decir lo primero que se tiene que entender es que no se puede ni denunciar a una mujer o a una persona gestante por abortar ni se la puede meter presa de ninguna manera, ¿no? Es como, creo que eso es lo primero que hay que eh, saber transmitir de manera correcta. Y después, por supuesto, aplicarla y hacerla cumplir, que sabemos que eso es eh, complejo, sobre todo en determinadas áreas de nuestro país en donde, digamos, hay un conservadurismo en ese sentido que va a seguir... Eh, de alguna manera dando batalla ¿no? con respecto a esto y que además no hay que olvidar que eh, este proyecto específicamente que tampoco sabemos si es el que en definitiva se va a aprobar porque esto va a abrir el debate parlamentario, digamos, pero es muy probable que termine saliendo un proyecto que incluya lo que eh, se llama objeción de conciencia, ¿no? Entonces eh, que haya profesionales de la salud que puedan objetar el hecho de realizar un aborto y de cumplir con la ley eh, bueno, eso va a ser complejo también, digamos. Yo creo que lo importante es que sí tiene que estar dentro del proyecto, por más que exista la objeción de conciencia, eh, se tiene que hacer cumplir por ley que eh, establecimientos, por ejemplo, de carácter privado, que es donde seguramente más van a, van a ocurrir este tipo de cosas, eh, tengan eh, la obligación de derivar a las mujeres y a las personas gestantes que quieren realizarse un aborto a los establecimientos de salud pública que correspondan y donde realmente se vele por el derecho y se haga cumplir la ley. ¿no? Entonces me parece que claro, estas dos cosas son, sí. son las más importantes. Exacto, exactamente. Yo creo que la importancia de que esta ley se apruebe, más allá después de eh, las variaciones que se pueda hacer en los artículos y demás, la importancia es precisamente esta, es como eh, explicitar desde la política pública cuál es el derecho que prevalece, ¿no? Esto ya es en, en, más en el ámbito jurídico. Uh -huh. Y el derecho que prevalece es el derecho a, a, de la mujer, y la persona gestante, a interrumpir su embarazo si es lo que desea. Entonces, en ese sentido, creo que sí va a ser un desafío, por, por darte, digamos, un ejemplo, hay eh, pueblos eh, en, en todas las provincias de nuestro país en donde quizás el único centro de salud o el centro de salud que puede llegar a tener las instalaciones para realizar abort un aborto seguro eh, es un centro privado, por ejemplo, de carácter eh, confesional, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si una mujer una persona gestante quiere realizarse un aborto en esa institución y esa institución objeta porque tiene el derecho contemplado en la ley, Ok, pero eso, o sea, a, ante eso tiene que existir la alternativa segura y pública de que vos puedas trasladarte a otro lugar donde realmente el aborto se pueda realizar de manera segura y se esté velando por tu derecho, ¿no? Entonces, quizás en ámbitos como, no sé, la capital federal, eh, es otra historia y hay otro contexto y otra realidad, pero lo que hay que tener en cuenta es que este derecho tiene que realmente irradiar y llegar eh, a todas las mujeres y personas gestantes de nuestro país. En realidad, nunca hay que perder de vista eh, que esto es una cuestión de salud pública. Es decir, eh, si vamos a fortalecer el sistema de salud pública a nivel nacional, precisamente esto, como es un derecho, tiene que estar contemplado en todos los ámbitos de, de, del sistema de salud a nivel nacional, como lo están, contempl están contemplados también otros derechos que son absolutamente básicos, que es, el derecho a la, a, a la salud básica, a la atención digna, a la confidencialidad, a la privacidad, al trato eh, humano, a la información eh, que, uno, que uno y una necesita como paciente, etc. ¿no? Eh, se tienen que obligar a cumplir esta ley, pero precisamente en ese sentido, en un, en, en un sentido federal. Y creo que ahí es donde en determinados sectores de nuestro país, bueno, va a ser más complejo y eso es, es un gran desafío, pero no es lo mismo eh, llevar adelante ese desafío sin una ley que despenalice la práctica a llevarlo adelante con una ley que realmente obliga a los profesionales de la salud, ¿no? Y mira, yo no, no, no te puedo decir con, perdón, con seguridad que se vaya a tratar en las sesiones extraordinarias ahora, próximas, digamos, no lo sabemos realmente. Lo que sí creo que está, eh, que está decidido ya de manera política es que se pueda eh, dar el debate parlamentario mientras el proyecto de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que es el que está presentado, que se viene presentando desde hace 13 años, eh, tenga estado parlamentario. ¿Esto qué quiere decir? El proyecto de la campaña tiene estado parlamentario hasta marzo del año que viene. Entonces yo creo que eh, lo que sí se... Se quiere o se desea, es que el debate pueda darse eh, seguro antes de, antes de que venza el Estado parlamentario el proyecto de la, de la campaña. ¿Por qué? Porque creo que hay una voluntad clara de poder llegar a un, a un consenso y a, un, a una redacción de un texto, de una ley, que en realidad sea como el encuentro entre el proyecto que mandó el Ejecutivo y el proyecto de la campaña. ¿no? Entonces. Creo que eso sí está claro, que la idea es que el, el proyecto de la campaña no pierda Estado parlamentario y que entonces pueda entrar en el debate. Eso es en realidad lo que esperamos.